I used to be the type of kid that would always think the sky... Es difícil presentarlo. Hay mil cosas que decir de él. Siempre me ha parecido un hombre bueno, muy conocido, lo es especialmente desde que se convirtió en el primer defensor del menor en Madrid. Ha publicado mil libros, se lo conocéis a todos, se lo conocemos a todos. Es el psicólogo, escritor, especialista en muchas cosas como nos va a demostrar hoy. Javier Rurra, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por buenas noches. Eh, me habíais de nuevo invitado y por estar con vuestros oyentes, eh. Y qué lujo, ¿no? tantos años de programa el lujo es nuestro, ¿eh? y además siendo el programa más eh, escuchado. Por lo tanto, enhorabuena. Y luego gracias. Yo creo que en la vida lo que hay que hacer es dar las gracias. Gracias por vivir y gracias porque haya, por ejemplo, alguien que te escuche, pues para dar las gracias. ¿no? Sí, sí. Y te escuchamos eh, muchísimo y también te escuchamos aquí en Ontacero, ¿no? Exactamente, con un muy buen amigo